para que nos cuente un poco más de qué está pasando en esa zona no tan escondida. Buenas tardes, Lorena. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Bu en esta fiesta que no es... Ah. Muy bien, muy bien. Lore, muy linda la tarde, sí. agradable, este como sobre todo como para gestionar algo a la intemperie. ¿Qué, ¿Qué es lo que se está haciendo últimamente? ¿O qué es lo que se han dedicado a hacer en cuarentenadas o en cuarentenades? Y dentro de la biblioteca, viste, siguen pasando cosas, a pesar de que no no pueden no pueden venirles niñas hacia adentro de, de, de la biblioteca, pero siguen pasando cosas eh, en red, digamos, ¿no? A través de las redes sociales se siguen como generando por ahí los talleres, extensiones de los talleres que sucedían en la biblioteca. Y estos días así de sol sí hacen añorar esas tardecitas allá en el escondido, en montonazo claro claro porque además está eh, bueno tiene un paisaje muy particular no es cierto esa ese ser tan así tan este, suburbano si se quiere de los alrededores está muy bueno estar a la intemperie aprovechar estos días pero qué pasó mientras tanto con las redes hubo como se fueron marchitando las cosas como con el frío o están floreciendo las redes flores no, no, a pesar de en, en el panorama no que nos, nos sucede surgen nuevas formas de comunicarse y, y, y a través de las redes se han generado estos talleres. Lo mismo que hacer específicos en la semana se anda también eh, a través de las redes. Nosotras lo que hicimos fue subir las propuestas de los talleres a, a la página de la Biblia. Muy Entonces, bien. Entonces, todos los días eh, se van generando actividades que tienen que ver con con el arte, ¿no? Actividades eh, de arte y emociones, eh, entonces eso va como generando todo un movimiento unida y vuelta, también además tenemos un grupo de WhatsApp eh, de las familias, así que estamos súper conectadas con las familias eh, y todo se va moviendo un, un montón. Qué bueno, qué bueno que se que se alimenta, pero además que se existe la biblioteca y la gente que se involucra, que se arremanga, Lorena, porque en esta época bueno han aparecido un montón de necesidades. ¿Qué pasó con la gente sí. con las con las madres, por ejemplo, que siempre acompañaban a las criaturas a, a la biblio, que andaban en alguna actividad? Y el, el primer tiempo de lo que fue las primeras semanas, dice que a medida que pasaban las semanas, era como que va iba, iba cambiando todo el tema, y como ahora, ¿no? Eh, las madres siguen siendo después de los primeros días, siguen siendo la huerta, porque la huerta es otro espacio que se sostiene, que no se puede dejar de, de, de habitar, porque bueno, si no se, se echa a perder todo. Claro. Así que las madres algunas siguen yendo a la huerta, la huerta sigue funcionando a full, eh, han estado las compañeras abriendo eh, el perímetro para para hacer las zanjas para el, el alambrado, así que han estado trabajando la tierra, eh, ocupadas hacer eso las madres, <ríe> eh, eh, eh, arreglando la huerta. Algunas han ido a buscar eh, eh, fotocopias de la escuela, hemos hecho eh, fotocopias para los adultos de la secundaria, de la primaria, de la universidad, así que han estado yendo a, hacer, a buscar las las copias, ¿no? Y a la biblioteca eh, le imprimen un uso de material y después se se llevan. ¿no? Claro, claro. Eh, Lore, todo esto, como eh, se deja entrever en, en la, tu manera de contarlo también, se hace de manera autogestiva, sí. comunitaria, solidaria. Ha habido seguramente algún caso eh, de extrema necesidad al que tuvieron que asistir también y como corresponde... Sí guardamos el debido respeto de la situación, de las personas. Sabemos que es muy importante. ¿Qué, qué, ¿Qué pensás Lore que va a quedar de enseñanza para para la biblioteca y para quienes la habitan en este de este tiempo tan extraño, tan inédito? Y, y la enseñanza que tiene es esto de, de formar las redes, ¿no? Que eh, trasgrede la lo que es lo, lo virtual. Eh lo que ha pasado y se ha reafirmado es este sentido colectivo que tiene la biblioteca no eh, como que es una gran familia donde donde todos estamos viendo a ver qué le pasa al otro y ayudar como decíamos recién no dentro del grupo de, de de WhatsApp se han dado esas situaciones más complejas en donde buscamos las formas también se han unido muchas muchos y muchos amigos de la biblioteca no preparando viandas eh mucha gente que nos conoce nos va contactando y nos ha dicho tenemos esto tenemos sí. lo otro lo acercamos en quiere y están o lo acercan particularmente a las casas a, a mí me ha pasado que se han llegado a esa casa a traerme cosas y llevar y entonces eso es lo que nos mantiene como y ha mantenido la llama de la de la biblioteca viva no y y esto de, de lo colectivo de lo fuerte de las redes que van tejiendo entre entre los que habitamos la Biblia. ¿Hubo cambios en las personas que se acercaban siempre o de los que empezaron a acercarse en el marco de la cuarentena, Lore, con respecto a, a quienes se acercan para ofrecer alguna ayuda o algún elemento, alimentos, lo que sea? ¿Vieron un, una modificación en el perfil o la gente que se allegaba a la Biblia para ver si podía colaborar con algo? ¿O siguió más o menos siendo el, el mismo grupo? No, sigue siendo la gente que siempre está alrededor de la Biblia, es siempre la que responde, eh, son siempre los mismos algunos que otros, pero no no tanto. No sí, tanto como no, Bueno, te, menos mal que no te pregunté si te había sorprendido sí. gratamente la cantidad de involucrades en la, en la movida solidaria. Hemos visto de todas maneras en otras partes, en otros colectivos, en distintos lugares de la sociedad, como ha habido una manifiesta reacción positiva. Lore, no sé cómo lo viste vos. ¿Cómo, qué, cómo ves el comportamiento nuestro, tuyo, mío, como sociedad? veo que se, se están, ha empezado a como empatizar un poco más, pero lo cierto es que igual siguen sucediendo, sucediendo cosas en el barrio y somos, siempre los que estamos ahí alrededor aportando. Sí, han surgido nue, nuevos, nuevos colectivos de gente que ayuda, pero no sé. <risa> <risa> Por lo menos a nosotras en la biblioteca es es la gente que siempre está al lado. Ha, ah, ah, ha, ah, ha habido unos que otros que han preguntado, pero no, particularmente hay que estar como muy, mucho tiempo muy atrás, digamos claro, Ajá. claro, bueno, vamos a ver si Pare, parece que, que a veces como que estamos en la periferia a veces cuesta más claro, comprar, claro pero bueno, vas en el y listo. tal cual, tal cual <risa> tampoco es que está tan escondida la biblioteca, e insisto con ese no, término porque sí. le quedó como no sé si es el nombre está bien que uno se puede encariñar con el lugar en, en el que vive pero no sé si se le quedó como nombre o como mote a, a la zona, ¿viste?, de, del escondido que que de a poco bueno, también hay alguna gestión que dicen que bueno, que ya llegan los servicios, que todo va a mejorar lo que tenga que mejorar. Eh, eh, sí, es el deseo, pero parla bastante. Se demora, claro, claro, ahí está. Es un reflejo, del al final lo que yo quería salir, de salir preguntándote, pero al final me quedé com, como conversándolo yo, porque está todo medio alterado creo eso y me permite un poco más jugar con los roles, Lore. Eh, lo cierto es que... Sí, bueno, vamos transformando todo eso, ¿no?, de alguna otra forma. Suceden cosas hermosas en la Biblia, a pesar de, de todo eso, pero pasa, pasa en, en muchos espacios, sea ¿sí? así, de la periferia. Siempre hay gente, somos nosotros la, los militantes o del amor, <risa> eh, que estamos ahí siempre, ¿no? Qué bueno qué bueno eh, qué bueno saber que existen y que además tienen si tienen si comparten tu mirada lore estoy contentísimo de que existan y de que sí. sigan involucradísimas eh, ¿qué, sí. qué, qué, qué, qué esperás que va a pasar ahora porque bueno las últimas flexibilizaciones que hubo ya eh, les permitieron avanzar en determinados horarios en alguna de alguna manera a juntarse o, o todavía están como a la espera y cuidadosas con el debido aislamiento social preventivo y obligatorio mira la semana pasada nosotros estuvimos reuniéndonos en la asamblea no para ver como con el último bol boletín oficial que ha salido pero nosotras eh, nos vamos a volver a juntar este sábado para antes de empezar con la con organizar las actividades en sí de la biblioteca empezar a ordenarnos nosotras no eh, para ver cómo es el nuevo protocolo, eh, en vez de hacer todo individualmente, empezar a pensar en conjunto otra vez eh, cuál es el sentido de, de lo que vamos a hacer, el objetivo de las actividades que vamos a proponer para para las familias que asisten a la Biblia. Así que primero va a ser ordenar eso, pensar que nosotros pasado el verano, eh, en marzo cuando empezamos a activar los talleres y las actividades que venían, eh, empezó a pasar todo esto y nos quedamos como así, como bueno como todo el mundo... Eh, colgados entonces colgadas entonces la Biblia quedó ahí estancada un poco y tenemos que pensar a, a pensar en el espacio a reorganizarlo a pintar por ejemplo porque bueno nosotras nosotras todos los años hacemos una fiesta y eh, el lugar y el espacio queda intervenido no por esa fiesta bueno tenemos que volver a retomar todo lo que lo que por ahí iniciamos al, al principio de año empezar ahora así que creo que la tarea ahora es eh, reorganizarnos nosotras Eh, para ver cómo cuáles son nuestros objetivos a, a empezar el año. Y las prioridades. Y, claro Y las prioridades sí, sí. para lo más inmediato. Buenísimo, Lore. La verdad es que eh, te vamos a seguir embromando, te vamos a seguir robando un pedazo de la siesta para que nos cuentes cómo va creciendo esa plantita que riegan con tanto amor y que es todo lo que hay alrededor de la Biblioteca Teresa Pérez. Te dejo que cierres este encuentro. Si querés mandar un saludo, un agradecimiento, Lorena. Bueno, les invito, hola, les invito a todos a que entren a la página de la Biblio. Eh, tenemos muchas actividades. Eh, eh, y bueno, les si quieran pasar a visitarnos, también vamos a estar ahí. Ya bueno, van a ver a través de la página los horarios habilitados en los que nos pueden visitar. Siempre con turno, con barbijo. <ríe> Así que, bueno, les mando un saludo a todos y gracias siempre por por difundir el trabajo de la biblioteca. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a vos, Lorena. Que tengas buena tarde. No. Gracias, igualmente. Hasta Bueno, genial. Lorena Espíndola, de la Biblioteca Teresa Pérez.